Meccan etapa 33. Durante su regreso de Taif, se levantó, por lo que Dios lo separó del jin escuchando al Corán, por lo que se convirtieron al islam.